Cuatro minutos para las tres de la tarde. Seguimos acá en eh, Nacional Rock haciendo la hora pulenta. Sí, escuchábamos recién a Niños Envueltos, una de las bandas Revelación, según mis votos, en Encerrados Afuera. Sí. ¿eh? Sí. Y eh, con el tema de la feria. Eh, temazo, pa, muy lindo tema. Eh, los Belén Sebastián Argentinos, según mi parecer. Sí, unos Belén Sebastián igual más... Mucho más, más rotos. Sí, barderitos. Más barderos, más, más roto. Me gustan más. Yo prefiero también, yo totalmente. Porque a mí menos <ríe> Sebastián mucho y no me gusta. Pero bueno, eh, nada, uno de los temas que también... que A ver, es difícil que sea un hit porque no tiene ritmo de hit, pero sí fue uno de los temas que más sonaron en sí. el año y que tiene bien ganado este lugar en la hora pulente. Tal cual, como corresponde... Es un tema así. Sí. Bueno, ¿qué podemos decir del festi que se viene? 14, 15 y 16 de febrero para empezar. Sí. ¿sí? Arranca con un San Valentín sí. y sigue con la resaca de San Valentín. Sí. Y después lo que, la resaca de la resaca de San Valentín. Exactamente. Con Son tres días porque sí. es un fin de semana largo. Sí. Así que fin de semana re largo, porque sí. es el carnaval. El re largo. Entonces. Sí. Sábado es la fecha 1, domingo es la fecha 2 y lunes con martes también feriados es la fecha 3. Exactamente, a diferencia del año pasado que habíamos hecho dos días en el Matienzo, sí. esta vez vamos a hacer tres días. Tres días en el Matienzo. Eh, como el año pasado, vamos a ocupar todo el predio, todo, yo le digo predio, toda la ver, casa. Toda la instalación, toda, toda la, la casa, casa. Todo, el, todo el edificio. Le copamos la casa a la gente sí. del Matienzo, a quien le mandamos un gran saludo. Exactamente. Y un agradecimiento, sobre todo a Gaby Kirchuk, que es un capo. Exactamente. Y que sin él, sin su ayuda, no podríamos estar haciendo todo este quilombo. Exacto, es muy cierto eso, porque realmente es una gran ayuda eh, Por lo tanto, si ocupamos todo el edificio Significa que van a haber, como el año pasado Ciclos de poesía Va a haber ciclos sí. de poesía Va a haber una feria recargada Recargada, muy grande Va a haber acústico, un acústico Va a haber un día. acústico tempranito Cuando van llegando en el patio Los va a recibir sí. un acústico Va a haber alguna banda menos que el año pasado Porque sí, el año pasado una banda menos. fue un tour de force Que nos dejó a todos agotados sí. A nosotros como organización, al público Las, las bandas tenían que estar demasiado atentas a, a, a no pasarse ni un minuto con el horario. Decimos esta vez, eh, el, el hecho de reducir una banda por día nos da una tranquilidad en cuanto sí. a horarios, a que las bandas van a poder tocar uno o dos temas más sí. eh, y todo. Y al sumar un día no perdemos. De hecho, claro. va a haber más bandas que el año pasado. En total va a haber más de 20 artistas contando sí. los acústicos, contando... Si contamos a los poetas, vamos a llegar a casi 30 artistas en un fin de semana. Exactamente. Eh... Eh, haciendo el festival. Un cine de pulenta. Una pulenta en los feriados de carnaval. El ¿Eh? más grande que se ha visto hasta ahora, lo sí. podemos decir sin ninguna clase de duda. Sí, en cuanto a cantidad de artistas. En cuanto a público, se, se podría decir que aquellos que recuerdan el deluxe de el fin primero. del 2009 en el Irreal, ese no, fue muy pequeño. Pero, no muy, creo que, fue, pero o sea, fue enorme. Sí, ese, pero no creo que, creo que está muy En vez cantidad de gente reunida fue el más grande. Creo que va a haber más gente esta vez. Bueno, esperemos no que, que sí. Que sí. Eh, también hay. Eh, Muy interesante. Puede ser, puede ser que a todo esto que estamos diciendo se agregue sí. alguna cosita más. ¿Alguna sorpresita? Alguna. Esperemos que podamos hacer alguna muestra. Vamos a ver. Vamos a vamos ver, ver, vamos a ver, vamos a ver si se puede. Utilizar todo el espacio eh, Va a ser muy bueno. Y podemos decir que además de los de muchos de, va a haber muchos debutantes. Sí, bandas muchos. que nunca tocaron. Va a haber clásicos, ¿no? Bandas que vos ya sabés que van a tocar. Porque te lo Los clásicos están. Sí. Casi todos. Va a estar mu muchos clásicos. No vamos a dar nombres. Incapié en bandas que han sacado discos. Sí. ¿Eh? Sí, en, sí, hincapié sí. en la actualidad de muchas bandas más allá que recatemos alguna pero sí. hay, hay, hay mucho peso de actualidad pero la, gente se no, la, la gente ya sabe que los clásicos van a estar que uno va al festival y, y hay ciertas bandas que no van a faltar, sí. la gente pregunta ¿y por qué este va a ser más grande? ¿por qué este va a ser distinto? bueno, hay un par de sorpresas hay un par de sorpresas y una de esas dos sorpresas es un héroe Un prócer. Un, prócer un prócer para histórico. nosotros, un héroe histórico. De... Que va a tocar por primera vez en el festival. Claro. No vamos a dar el nombre ahora. No, lo no vamos a dar el nombre. ¿no? Tiene que no? esperar un par de días. No, así que, sale... que es un prócer que lo admiramos mucho ¿Eh? y que es un sueño cumplido que toque sí. en el festival. Y que si están atentos a este programa, a lo mejor pueden llegar a, a captar. <ríe> sí, está bien algún al, al, alguna cuestión. Dale. ¿Sí? También va a haber una banda eh, con una larguísima trayectoria que nunca tocó en el Festipulenta y va a tocar por primera vez También. con nosotros. Eh, sí, sí, sí. Una, una, una de las grandes bandas sí, del under porteño del under. de la última década. Va a estar. Eh, y También que... van a estar aquellas bandas que hemos hecho mucho hincapié en que son revelación. Sí. Y que sacaron lindos discos. Las bandas nuevas que más nos gustaron, gustaron de, de, de, de este año van a estar. Van a estar. Sí, sí, sí, sí. sí. Y después que... los clásicos de siempre, va a haber una banda extranjera. Como va a haber una banda una vieja conocida sí. de los que van al Festipulenta y que va sé haber, que les gusta mucho sí. eh, a, a, a aquellos que van a verlos. Va a haber un clásico es que hace mucho que no tocaba, hace sí. como muchos años que no tocaba y sí. va a volver. Va a haber un regreso. Un regreso. Bueno, un montón, ¿sí? Eh. Ya, ya los veo a todos así, <ríe> haciendo cuentas. La verdad cuando éramos chicos los Los, que estaban los libritos de crucigramas, los de sopas de letras y tal, y había uno que eran como enigmas, que eran como unas tablitas de doble entrada sí. que decía, tenía un auto azul, tenía un auto rojo, tenía un auto amarillo, tenía un coso. Sí. Eh, se lo vio en tal lugar, en tal otro, en tal sí, otro, lo, y se daba pistas y vos ibas tachando sí. y ibas sacando. Bueno, hay gente que ya está haciendo eso eh, para que sí. de adivinar quiénes son los participantes del festipulenta que va a llevarse a cabo el 14, 15 y 16 de febrero en el Centro Cultural Matías. Sí, ahí la veo Erika Garrido, ahí en su casa, con el anotador. Ahí sí diciendo... vemos acá en en el estudio que vino a visitar. Un aplauso a así, Con la postura del de pensador de Rodén, así, con remera pensando. De, remera de Descendants, eh, tra, trajo, lo más importante eh, a aquellos visitantes es traer una birra. Sí. La trajo, acá la vamos a compartir. Eh, recordemos que es el cumpleaños es el cumpleaños de, sí, sí. de NAD motorizada. Ahora eh, vamos a destaparla con la mente, como corresponde como corresponde birra. Y un pequeño balance del año, si te parece, de Cosas Opulentas. año festipulentil. Sí, de Cosas ponentes en general. Creo que una gran cosa destacada es eh, el nivel de las bandas que trajimos. Fue impresionante. Eh, buenos Muchachos sí. y Perroski son dos, manda, dos bandas de, de clase primera A. Sí, primera A. Son de primera sí, A. sí. sí las sí, dos. Tal cual, las dos. Eh, el caso de Perrosky, banda que ya curte los festivales europeos. Sí, que toca con John Spencer y demás. Sí, y, y en el caso de Buenos Muchachos, no curte tanto los festivales europeos, pero en Montevideo es más grande que PES, digamos. Sí, acá. claro. Sí, sí, más sí. sí, sí es acá. una banda eh, legendaria. Legendaria, hiper respetada, sí. con un tipo, un frontman como Pedro Dalton, que es, tiene el potencial de un estrella internacional, de un cantante de esos que genera culto en el mundo. Sí, el show de buenos muchachos en mayo Ahí en el Festivulenta fue Algo que mucha gente eh, que no los conocía O que los conocía sí. de nombre, de nombre. Que, que, que sonó, pero que A lo mejor no venía hace unos años eh, Nos decían Cómo sí. suenan estos tipos, estaban sí. sorprendidos Sí, totalmente Y... Eh... Me, me pareció uno de, los grandes, uno, uno de los grandes logros, creo que fue ese. Y obviamente el Festi que, que arrancamos en el, en el Matienzo hace un año también el fue Festi un gran logro. Y enorme lindo. y que cuyo éxito nos permitió estar planeando lo que estamos planeando para este febrero. Sí. Si no hubiese sido tan... Eh, positiva la respuesta del público. Si no hubiese sido tan buena la predisposición de las bandas para adaptarse a un contexto más complicado, quizás sí. que el que estaban acostumbrados, eh, no, no estaríamos ahora arriesgándonos a hacer algo todavía un poco más grande. Sí, respecto a la hora pulenta, porque viste que tenemos varias áreas. Tenemos varias, a, varias tenemos áreas. la corpo. Sí. Eh, me parece que también fue un año donde el programa estuvo más aceitado. Se en consolidó. Cuanto, se consolidó en cuanto. Ya venía el año pasado, ¿no? Pero en cuanto a su formato, en cuanto a su. Como fluye mucho más sí. Me parece que por ese lado Y también bien, tuvimos Unos ¿no? lujos importantes En cuanto en vivo, a las visitas ¿no? vivo Sí, sí, sí eh, Podemos nombrar Por ejemplo A ver Ahora se me está escapando Un poco Pero el show de acá De, surf, de surfing Maradona Fue tremendo Fue tremendo sí. ¿eh? También el, el acústico De buenos muchachos Que fue una joyita El acústico Una, una joyita preciosa, así... Una joyita Sí, sí, sí eh, Bueno Otros Creo que eso en algún momento va a generar un disco en vivo La Hora Pulenta. Estaría buenísimo. Que esté pendiente. Y Estaría además, bien. algo que quiero decir, voy a aprovechar este momento, fue un gran año en cuanto a la sección La Hora Pulenta al Rescate, sí. eh, eh, que por ejemplo nos, nos permitió reencontrarnos con Cristian Estrella, sí. un, un gran eh, agitador del under de los 90. Lo pasé el otro día por la él. calle. Sigo sí. dominando, le estaba en una bicicleta, en una esquina, nos quedamos sí. charlando, y al toque a pasar una ex y le dije, aguantame, aguantame. Y le grité y vino al la... frío, le saludó y de repente pasó una bicicleta otra chica que él conocía y de repente se armó una reunión de No te puedo personas, creer que pasó y... eso. Rarísima, sí. Seinfiles. Duró, duró 40 segundos toda la secuencia, pero fue muy bizarro. Y por ahí, ¿de qué charlaron? No, eh, ¿cómo andás? Sí, papá. Viste que es un copado. Sí, es vivo. Es un copado. Es bien. Bueno, a mí me, me generó mucha alegría eh, poder eh, eh, conocerlo personalmente, sí. porque saben que yo lo tenía de referencia. Así es. Y, y fue muy lindo. Por ejemplo, un momento que él también nos permitió vivir en el Festipulenta, sí. el, el, el de agosto, donde él vino con invitado, con Cuervo, de sí. los perrosos gorriones, como invitado. Que se subió a tocar con Valentín los volcanes. Y se subió a tocar con Valentín los volcanes. Entonces, y en un momento estaban él y Cuervo mirando lo que pasaba en el Festipulenta, que fue, fue un Festipulenta que explotó sí. el domingo. Sí. Tocaban Valentín los volcanes. Paoletti, eh, eh, eh, Abrir los pajaritos zombies sí. y Rifle. Así es. una gran fechón. Fechón. Y... Ver que, el tip, que el, ellos dos veían, uh, mirá qué hermoso lo que está pasando ahora. Y que encima lo convoca a Juego Neche sí. Empiezan a, a, a citar siempre a Campa. Sí. Lo convocan para que toque. Sí. Y el tipo sale del público y se sube el escenario a tocar. Creo que fue un momento mágico Espectacular. del Festival. Sí, así es.